Las personas mayores de 50 años ya pueden aplicarse la quinta dosis contra el COVID en la provincia de Buenos Aires. El gobierno provincial anunció que comenzó a aplicar la quinta dosis de la vacuna contra el COVID a personas mayores de 50 años que recibieron como primera dosis la vacuna Sinopharm y aquellas inmunocomprometidas mayores de 12 años. En este caso, la quinta dosis sería el segundo refuerzo, ya que este grupo recibió un esquema primario de tres dosis, a diferencia de la mayoría de la población que tuvo un esquema primario de dos dosis. Desde el gobierno venerense recordaron que deben haber pasado cuatro meses desde la aplicación de la última vacuna. La UNLP contará con un Centro para el Desarrollo Regional de la Economía Social. La Universidad Nacional de La Plata recibirá financiamiento por 257 millones de pesos para la construcción del Centro Interinstitucional para el Desarrollo Regional de la Economía Popular, Social y Solidaria. Explicaron que la idea es crear un ámbito interinstitucional que permita acompañar el desarrollo de las unidades productivas regionales desde las capacidades y estructura de gestión en todas las áreas involucradas. Además se trabajará en la capacitación, diseño de proyectos, búsqueda de financiamiento y asistencia técnica permanente desde la etapa de estudio de mercado hasta la puesta en funcionamiento y producción de las primeras unidades. Un servicio que informa más cerca. El Club de Romero organizó una colecta para el Día de las Infancias. Las donaciones serán destinadas a las niñas y niños que se atienden gratuitamente con el pediatra del club. Se reciben juguetes para que los niños y niñas tengan su regalo el próximo día de las infancias que se celebrará el domingo 21 de agosto. Desde la institución informaron que quien desee colaborar puede hacerlo acercándose al establecimiento ubicado en 517, entre 370 y 171, los miércoles de 9 de la mañana a 12 del mediodía y el resto de la semana de 5 de la tarde a 8 de la noche.